Tem samba de preto, samba moderno e o samba quadrado. Canta tirada ao frevo, pouco mais ginga baiano e Mas não cante essa boa só porque ela está com o marido do lado. Canta, Y estamos en comunicación ya con Plinio desde Brasil para conocer el análisis de algunas de las principales noticias de la semana en ese país. Plinio, buen día. Gracias nuevamente por el contacto con la 36. Buen día, Emilio. Siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, y comenzamos ya con algunos de los temas que están sobre la mesa, eh, particularmente el tema de la popularidad de Lula en este año electoral tan importante para Brasil, ¿no? Cada vez más cerca de, de las elecciones. ¿Pierde popularidad el presidente? Sí, las encuestas son interesantes para sentir un poco cómo piensa la gente ¿no? y salieron varias encuestas yo voy a, a hablar de la última que salió que es de un instituto que tiene digamos bastante prestigioso que se llama Genial Quest ¿no? y esta muestra primero la dificultad del gobierno Lula ¿no? por primera vez en abril 52% de los, de los en, entrevistados desaprueban el gobierno Lula y 43% aprueban. Pero viendo esta fotografía en movimiento, lo que se nota es que desde septiembre la desaprobación aumentó 12 puntos percentuales y la aprobación cayó 3 puntos percentuales. Y es más o menos lo mismo que se ve cuando se pregunta a la gente en quién van a votar en la primera vuelta Lula continúa liderando con 37% de los votos pero Flavio Bolsonaro que salió de muy bajo ya tiene 32 y todos los otros que son de derecha tienen 15% en la segunda vuelta ya Bo Flavio Bolsonaro está en empate técnico con Lula pero ya adelante de Lula con 42% contra 40%, ¿no? siendo que Flavio Bolsonaro, desde agosto, ¿no? ganó 10 puntos percentuales y Lula perdió 6 puntos percentuales. ¿no? En otras eh, encuestas, cuando se coloca Lula contra los otros candidatos que son muy poco expresivos en la segunda vuelta, ...ya Lula entra en empate técnico con los otros... ...que son Ronaldo Callado, ...que es un derechista gobernador de, de Goiás, ...y Jomeu Zuma... ...que es un empresario gobernador de Minas... ...lo que quiere decir que en realidad... ...la opinión pública está votando contra el status quo... ...que es Lula... ¿no? ...y esto yo creo que tiene una explicación muy simple... Porque el gobierno hace una propaganda que la inflación está baja, que la economía creció un poco más no comparado con el periodo anterior, que, que el gobierno sigue con un régimen de austeridad fiscal impecable, pero la, la verdad es que la economía está decreciendo. La perspectiva para este año es una perspectiva de crecimiento todavía menor por la crisis del comercio internacional. y por el menor consumo de las familias. Y esta es la segunda causa, yo creo que está incidiendo en este mal humor de la gente con el gobierno Lula, que es el endeudamiento de las familias. 80% de las familias brasileñas están sobreendeudadas, ¿no? Y esto equivale a 87 millones de gente, ¿no? de personas. Entonces, este el endeudamiento va haciendo una corrosión del poder de compra de la gente y por último es el costo de vida porque Brasil vive una, una, una situación paradójica porque la inflación está baja ahora con los precios, aumento de los precios de, de benzina y de diésel hay una pequeña, ligera tendencia al aumento pero no nada extraordinario pero el costo de vida sí es muy alto, ¿no? porque, el costo, porque la inflación, los, los, los precios que aumentan son precios de, de transporte y de alimentación, que consumen eh, conjuntamente más o menos la mitad del salario de los trabajadores eh, en promedio. Entonces la gente siente que la, las condiciones de vida están empeorando, y depositan esta frustración en el status quo, que es en el momento el gobierno Lula. Es, entonces yo preveo, como ya discutimos aquí otras veces, que eh, Lula tendrá una elección muy difícil y ahora ya no es imposible... Que Flavio Bolsonaro, que es un candidato muy, muy débil y con muchos eso, problemas, ¿no? Eso, eso, puede ganar Piño, la eso justamente te iba a preguntar, buen día. Si es que está, está muy buena la campaña de Flavio Bolsonaro, o es que la realidad eh, no mira la calidad de las campañas. Yo creo, eh, Ángeles, que si se si agarras esta, esta información. que en, en otras encuestas lo que se ve es que candidatos menores, pero contra el gobierno, en la segunda vuelta están empatados técnicamente con Lula. Esto muestra que a la gente no le está importando tanto la figura. Ay. Lo que ellos quieren es votar contra el status quo. Mm. Y la verdad es que Lula se abrazó al status quo y corre el riesgo de hundirse junto con el status quo. Plinio, otro de los temas que nos planteas, eh, el debate que está instalado en el Congreso para terminar con el régimen de 6x1 en la jornada laboral. Sí, no sé si tienen ese régimen allí en Uruguay, pero aquí en, en el comercio hay mucha gente que trabaja en el régimen 6x1, o sea, trabajan 6 ah, días y descansa descansan un día. ¿no? Y ahí entonces esto... por la movilización de los trabajadores acabó se convirtiendo en una agenda política nacional. Uh -huh. Hubo muchas movilizaciones y esto entró en el debate del Congreso Nacional. Hay encuestas que muestran que el 71% de los brasileños aprueban el fin de esta jornada 6x1. Bueno, Pero claro esto entonces el, el congreso tiene un proyecto para terminar con la para reducir la jornada eh, eliminar la 6 por uno y además reducir la jornada de trabajo para 36 horas sin rebaja salarial ¿no? sí. pero el gobierno Lula teme que este que esta propuesta sea un poco uh, cocinada En el Congreso, quien no pase, que es un proyecto de reforma constitucional de una diputada del PSOL, de aquí de Sao Paulo, que se llama Erika Hilton, mm. porque con estos proyectos de cambio constitucionales exigen una mayoría mayor de tres quintos y una votación en dos turnos. Bueno, los, los empresarios ya empiezan a movilizarse para decir que sería el caos. que esto no se puede hacer de ninguna manera, que esto acabaría implicando en desempleo. Cuando el gobierno divulgó un cálculo interesante para decir que la disminución de la jornada 6 por 1 con la reducción de la jornada de todos los trabajadores para 40 horas... Mm. representaría una disminución de 4,7% en el costo de los empresarios. O sea, no eso, es en realidad una disminución del lucro del empresario. ¿no? Entonces, claro que es perfectamente posible en la historia del, del capitalismo, ya hemos visto varias veces, ¿no? todas las veces que se va a reducir la jornada, los empresarios hacen una tremenda alaraca para decir que será el fin del mundo. Y claro que no es. Lo que va es disminuir el lucro inmediato de los empresarios y obligarlos a introducir alguna eficiencia mayor en su, en su producción, en sus servicios. Pero el gobierno temiendo que, que el proyecto de ley no pase y necesitando... ...de alguna bandera para presentar a la gente, acaba, ayer mandó un proyecto de ley... ...donde hace la reducción de la jornada, pero con 40 horas, sin rebaja salarial. Claro. bueno y, y por la manera como funciona el Parlamento brasileño, eh, está, el proyecto del gobierno tendrá que ser votado en 45 días. Entonces, es una manera del, del gobierno, primero... tener la, la, la digamos iniciativa. ser el padrino sí. del, del, del proyecto y tener algo para presentar en las elecciones sí, una, sí. una lástima porque podría haber hecho esto en el primer año de mandato cuando Lula venía con mucha fuerza lo dejó para el fin y ahora no está todo pendiente de, de con chavos no de de negociaciones internas que no se sabe lo que va a pasar Y hay que vincularlo con esto de, la, de los trabajadores eh, que trabajan para aplicaciones. no Digo que nosotros acá también está todo el tema presente, creo que es mañana que vamos a tener una entrevista con trabajadores que trabajan para aplicaciones, repartidores, hay de todo. Eh, allí también está eso en debate. Aquí también, es interesante, no porque estamos en un comienzo de año, Ángeles, con mucha movilización. Hay movilización de los trabajadores de aplicativos, no hay movilización de los trabajadores contra el 6x1, los indígenas también se mov movilizan mucho. Hay huelga ahora, va a iniciarse una, una huelga de las universidades públicas aquí de São Paulo. Los trabajadores de educación en São Paulo también están en huelga, o sea, hay, ahí hay, hay, empieza una movilización. Y es interesante porque yo creo que no, ella no es solamente conjunctural, ya tiene a ver un poquito con la, la conciencia que empieza a ganar la gente de que dentro del modelo las cosas solo van a empeorar. ¿no? Los trabajadores de aplicativo están en una semana aquí en Brasil de fuerte movilización ¿no? y hoy día van a hacer una manifestación en Brasilia. se movilizan ¿no? contra el proyecto de ley de los aplicativos, porque el Congreso está votando un proyecto de ley que es pésimo, porque pone la tarifa mínima que los eh, trabajadores piden muy, muy rebajada, pero sobre todo porque niegan lo, la principal eh, reivindicación de los trabajadores, que es que el, la ley reconozca el vínculo empregaticio con las plataformas porque esto les daría derechos, no, derechos de descanso semanal, de jornada de laboral de 40 horas, si es que pasa la otra ley, vacaciones no, eh, en fin un, una serie de derechos sociales, entonces la ley que está pasando es una ley que en, en verdad conviene a las grandes plataformas que quieren protegerse del riesgo judicial de disputas en la justicia entonces esto es una, una, es una digamos manifestación fuerte ¿no? los trabajadores van a hacer una huelga, están preparando una huelga nacional y hoy día van a hacer manifestaciones fuertes también en Brasilia Bueno Plinio, también otro de los, de los planteos, de los temas importantes tiene que ver con El tema de la tierra en Brasil, ¿no? Un nuevo campamento de tierra libre que reúne a 7.000 indígenas al menos en la capital. Sí, sí, Emiliano. Los, los indígenas, ya estamos discutiendo aquí, varias veces entran los indígenas, ¿no? Bueno. Es, es interesante porque Brasil hizo un genocidio muy fuerte de los indígenas, pero todavía restan indígenas, ¿no? Más o menos un millón, un millón y medio. No, no, ahora no estoy seguro del número exacto pero eh, y ellos luchan y son hoy día son los que más luchan ¿no? los indígenas son los palestinos brasileños uh -huh. y el lema de esta de este campamento es muy interesante para que pensemos la política es nuestro futuro no está a venta la respuesta somos nosotros mismos. Los que, la segunda, las dos partes son interesantes La primera es, demuestra que es lo, contra lo que ellos protestan Protestan contra la privatización de la Amazonía ¿no? Básicamente, la privatización de los ríos, la minería mm. La entrada de la, del ganado y de la soya eh, en, en la Amazonía Esta es la, la, la razón de la protesta que reúne más de 200 etnias diferentes. ¿no? Pero la segunda parte del lema es interesante, la respuesta somos nosotros. Esto es una novedad, porque normalmente aquí en Brasil la respuesta siempre es, es el gobierno, uh -huh. es el legislativo, son los poderes instituidos. Pero en esta manifestación no, ellos dicen, la respuesta somos nosotros, lo que es verdad. O sea, si ellos no se movilizan y no luchan, no van a tener nada. ¿Para qué están en, en, en Brasilia? Básicamente luchando por la demarcación de tierras indígenas, ¿no? para la consolidación en el derecho de su, de su soberanía sobre las tierras y sobre lo que ellos llaman de derechos territoriales, que están amenazados por la, mineral, por la mineración por las ferrovías, hidrovías, hidroeléctricas, rodovías y líneas de transmisión eléctrica. Todo esto amenaza ¿no? la, la, el equilibrio de la Amazonía. Y, y es interesante que ellos protestan contra el legislativo, el judiciario y el ejecutivo. Yo recién vi una entrevista de una de las lideranzas indígenas, una mujer joven, que estaba muy enojada con el gobierno Lula, porque dijo, bueno, el gobierno Lula no no hizo ninguna demarcación, porque nosotros esperábamos que recibiera el, el campamento con algún, alguna uh, manifestación de buena intención. No hubo nada, hubo solamente represión durísima de la policía militar del gobierno de Brasilia, y de la policía eh, del legislativo que también reprimió y hay escenas muy violentas de, de golpes contra los indígenas por el protesto que ellos estaban haciendo no sí. entonces esta es una es una manifestación interesante porque por increíble que parezca los indígenas que son los sectores digamos más desvalidos de la sociedad brasileña, yo creo que están haciendo un camino ¿no? extrainstitucional de organización de la lucha contra el establishment, que yo creo que pronuncia más o menos por dónde van a seguir los otros trabajadores. Seguro. Es bien interesante esto que estás mencionando. sabes que hace un rato nada más nos llegaba... Eh, información, un video incluso desde Ecuador sobre situaciones que tienen que ver con la minería cercando a poblaciones, eh, entre ellos a los indígenas, a grupos de indígenas. Y esta movilización que hay en este momento allí en Brasilia es de las más grandes de América Latina, ¿no? de, de pueblos indígenas. Sí, y es interesante porque ellos empiezan a cuestionar el modelo económico y el modelo político. Seguro. La respuesta está en nosotros, en la lucha. Y el modelo es un modelo que vende todo. Están destruyendo a pasos largos la Amazonía. Entonces, yo creo que es un síntoma de radicalización de las luchas políticas. que yo creo que, que, que se va a generalizar por otros sectores. Eleva la calidad de la lucha también. Ah, con esto tiene que ver también, obviamente, el último tema que tenemos, que es esta pavimentación de carretera en el corazón de la Amazonia, que anuncia Lula, que lo anuncia como algo bueno, lo anuncia como a favor, no que van a pavimentar sí, esta quiere. carretera. Sí. Sin duda alguna, Ángeles, porque eh, en realidad el, el, el modelo económico, como ya discutimos aquí muchas veces, empuja el capital hacia la floresta. Entonces, esta es una presión permanente y el gobierno es un gobierno de derecha totalmente controlado por el gran capital y sobre todo el agronegocio. Entonces, ellos necesitan transporte de las mercancías por los ríos, por las carreteras. Esta lucha es por la pavimentación de la rodovía que llamamos aquí de BR, de Brasil, ¿no? Uh -huh. BR 319, que es una rodovía donde los ecologistas y los indígenas están luchando a mucho tiempo contra su pavimentación. ¿Qué es lo que representa la pavimentación? Representa, en realidad, la entrada de, de la posibilidad de, de nuevas haciendas nuevos florestamiento. Es un caos para la, la floresta. Y esta rodovía va a ser el trayecto Manaus-Porto Velho, que es ¿Cómo, cómo? el Repetimos corazón eso? de eso una, Es una rodovía que va de Manaus, la capital de la Amazonía, ¿Sí? a Porto Velho. Ah, Pero ah. ella atraviesa el corazón de la Amazonía. Es la región más insólita, ¿no? más protegida de la Amazonía. Entonces representa realmente, del punto de vista ecológico, una tragedia total, porque sería, digamos, abrir el camino para que para que se llegue al corazón de la Amazonía. Entonces es una cosa grave y muestra las las ambigüidades total del gobierno sí. Lula, ¿no? Porque se presenta como defensor de la ecología. pero en la práctica está el tiempo todo, ¿no? privatizando ríos, haciendo rodovías, o sea, en realidad pavimentando el camino para el capital. Bueno, Brinio, no sé si nos queda alguna cosa por fuera de esta agenda. Dos notas, notas sí. cortas, ¿no? eh, para, para ver para dónde camina... La, la izquierda que yo llamo del orden, no, el PT y el PSOL. ¿no? Hay una, el PT hizo una inter, iba a, a tener una candidata más a la izquierda en el Rio Grande do Sul. Ajá. ¿eh? Pero el, el, el, la, el, la Ejecutiva Nacional hizo una intervención para impedir la candidatura de Manuela Dávila y imponer la candidatura de una nieta de Leonel Brizola, que, se, que tiene el nombre político de Brizola, que es, al contrario de Brizola, que era un tipo más progresista, sí. esta señora es una latifundiaria aliada del agronegocio. Esa será la candidata del PT a, go a la gobernanza de Rio Grande do Sul. Oh. Y en Río de Janeiro, Glauber Braga, que es el diputado más a la izquierda, De, del Congreso ¿Eh? pleiteó ser candidato a gobernador en Río de Janeiro en un caso de mandato temporario porque el gobernador de San Paulo, de perdón, del Río Claudio Castro fue depuesto por fraude electoral pero el PSOL de Río también cree que, que Glauber Braga vetó, digamos, no, no sería el nombre indicado porque en realidad prefiere que Glauber salga como diputado para tener muchos votos. Pero la candidatura de Glauber Braga sería importante porque él fue el diputado que denunció lo que llamamos aquí de presupuesto secreto, que ya discutimos también. ¿no? Que es es, es, es es la alimentación de toda la fisiología del Centrão. Entonces, él representaría una, una candidatura antisistémica Y en realidad PT y PSOL no se quieren presentar como antisistémicos, pero sí como los garantizadores del sistema. Entonces son dos noticias para ver cómo anda la izquierda del orden aquí en Brasil. Está muy bien, está muy bien. Bueno, como siempre, el abrazo grande desde acá Plinio y el agradecimiento por tu salida al aire con nosotros. Yo que agradezco, un saludo a Emiliano, un saludo a ti Ángeles y a todos los oyentes de Radio Centenario. Un abrazo, chau chau. La la, canta alto, que la vida va a mejorar.